Mauro Mendiburu, buen día, bienvenido. Hola Jorge, buenos días, ¿Cómo andas tú? Muy bien, queriendo hablar de economía contigo, como cada miércoles? Bueno, tenemos este hoy básicamente dos este temas, uno es el chat tradicional a esta altura del mes, tenemos los datos de comercio exterior, de exportaciones al cierre de octubre, que bueno, cambia un poco la tendencia que habíamos tenido hace casi 12 meses consecutivos. Eh, por primera vez en el último año hay un aumento de las exportaciones, concretamente en octubre de este año las exportaciones fueron de 960 millones de dólares, unos 17 millones de dólares más que en octubre del año pasado, el año 22. Si bien en el año de la mano de la carne bovina y de la soja la caída se arrastra a un 16%, ...bueno, por lo menos quiebra un poco la tendencia... ...y si uno in ingresa un poco a los datos... ...vemos que el quiebre de la tendencia se debe a la nueva planta de celulosa... ...esto estaba un poco previsto... ...las exportaciones aumentaron un 25% de celulosa... ...de 118 millones a 147... En los próximos meses vamos a tener eh, definitivamente a este rubro... ...como el principal rubro exportador, todavía no lo es... ...decíamos que fue 147 millones carne bovina fue 173 millones, o sea, estamos eh, prácticamente a 20, 25, 30 millones de dólares de diferencia, pero por los este por la, la trayectoria de la nueva planta de celulosa, Uruguay va a tener por primera vez en su historia, como primer rubro de exportaciones, eh, la celulosa que va a superar, a la carne o a los productos agropecuarios clásicos. Eh, la exportación de celulosa aumentó un 25%, un tema de volumen básicamente, mientras que la de la carne, si bien aumentó un 11% en volúmenes, con destinos a Canadá y Estados Unidos, el NAFTA, eh, por el tema precios terminamos exportando unos 14, 13, 14 millones de dólares menos que en octubre del 22. Otro rubro que aumentó, que fue curioso, es el arroz, casi que se duplicó de 60, de 37 millones a 69 millones de dólares, que eh, la tercera parte, y esto fue lo raro, fue con destino a Cuba, ¿Sí? y finalmente el área agropecuaria ganado en pie a Turquía fueron 26 millones de dólares algo que este, en el sector agropecuario lo conoce perfectamente es clásico destino de exportación de ganado en pie los destinos bueno se mantienen más o menos iguales que en meses anteriores Brasil está en primer lugar un 20% de las exportaciones básicamente eh, la tercera parte fueron lácteos y derivados y vehículos China hace tiempo ya que está en el segundo lugar con el 17%, 142 millones. Estados Unidos y la Unión Europea, cada uno de ellos 9 y 7% respectivamente. Carne bovina es el principal rubro de exportación. Finalmente Argentina, que hace tiempo también está en el quinto puesto, con un 4% de las exportaciones bastante menos de lo que se exportó en octubre del año pasado. El otro el otro tema que eh, salió al tapete en estos días desde el punto de vista económico es bueno que se han empeorado algo las cuentas fiscales, en los números del déficit fiscal al cierre de septiembre del 23 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos que el, el déficit global incluyendo Banco Central anda en el 4,3% Eh, si eliminamos el aporte del Fondo de Seguridad Social esta reforma mini reforma que hubo hace algunos años, los ingresos bajaron 0,1% de la mano de la recaudación de la DGI mientras que eh, el déficit de las empresas públicas, eh, el resultado de las empresas públicas fue deficitario por eh, el, los problemas que ha tenido ANCAP, concretamente el parado de la planta eh, que, que tiene ANCAP que ha estado detenida por este mantenimiento en los últimos meses, en este mes concretamente de septiembre y si uno mira que podría ser lo más preocupante o por lo menos lo que llama mala atención, algo lo dijimos en alguna otra oportunidad, lo que preocupa es que del lado de la recaudación la DGI está teniendo caídas importantes en la recaudación de dos impuestos que son bastante ilustrativos. Por un lado, el IVA ...que es prácticamente la mitad de la recaudación de la DGI... ...cayó en lo que va del año un 2,1% en términos reales. Mientras que el otro que ha caído básicamente en la misma dimensión... ...2,7% interanual es el impuesto a la renta de las actividades económicas. O sea, han sido dos caídas de recaudación... ...que son un poco lo que explican este aumento del déficit fiscal. Del lado del IVA llama la atención, o no tanto desde el momento que el consumo ha estado aumentando, y de, definitivamente de la mano de él debería de estar aumentando también la recaudación del IVA, por motivos que ya hemos comentado, esto no ocurre. Lo del IRA es un poco más preocupante, porque implica que las empresas han bajado un poco eh, la, la ganancia, las rentabilidades que han tenido, y eso nunca es bueno. Una noticia para cerrar, el día de ayer, el petróleo cerró el barril eh, West Texas 79 dólares Eh, a entrega en los próximos las próximas semanas, esto hace que el último ajuste que hubo de combustibles, que fue hace un mes y medio aproximadamente ahí el petróleo estaba a 92 dólares o sea, estamos bastante por debajo de eh, el nivel del último ajuste, si se mantiene todo como está, a fin de mes tendríamos una reducción del precio de los combustibles por lo menos terminamos con en principio lo que puede llegar a ser una buena noticia, Jorge Bien, quiero volver a algo que en su momento habíamos hablado y es el tema de la recaudación, básicamente la impositiva de las actividades comerciales, ¿verdad?, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que cruza al otro lado del río Uruguay a gastar en Argentina. ¿Eso es porcentaje, sí. es un porcentaje eh, preocupante en la disminución de sí. la recaudación? ¿De qué estamos hablando en cifras gruesas? Sí. Parece un número chico, ¿verdad? Un 2,2%, sí. un 2,7%. Mm. El problema es que del IVA, el IVA es casi la mitad de la recaudación, entonces un 2% de un, del total de lo que recauda eh, la DGI es mucho, sí. Y además, Jorge, lo que más preocupa, o, si uno mira los gráficos y los números, es que en los últimos tres o cuatro meses ha habido una caída consecutiva, o sea, no es que fue un, año, un mes excepcional y luego volvimos a la normalidad no, se repite el número y es todos los meses un poquito peor y esto lo hemos estado viendo en los últimos meses y en los últimos tres las caídas han sido bastante más pronunciadas curiosamente, por ejemplo, otro rubro que no tiene esta esta, esta caída ha sido el IMESI el IMESI es una especie de IVA entre comillas, que graba determinados productos entre ellos el combustible bueno, ahí no vemos una caída de la recaudación Pero no es el impuesto más importante que se recauda. Y en el lado del IRAE, sí, uno está viendo la misma trayectoria que está teniendo la recaudación del impuesto al valor agregado. Y sí, es preocupante por la cantidad que implica de pérdida de recaudación de la DGI, que explica un poco el, el, por qué se está acrecentando el déficit fiscal. Y en segundo lugar, nos está dando una señal de que las cosas no están muy bien, por lo menos para las empresas eh, que no están teniendo la ganancia que tenían en otros momentos, ¿verdad? ¿Reiterame el periodo eh, en que se registró ese ese último eh, eh, porcentaje? ¿Estos, eh, estos números son de son... qué meses? ¿De qué meses? Eh, ahí está, son septiembre, agosto, julio, y yo te diría que junio también tenemos eh, tenemos alguna baja. Pero julio, agosto, septiembre, son últimos tres meses, se nota claramente esta caída. Claro. Bueno, veremos qué pasa. alguna otro comentario que te quede pendiente por ahí, Mauro? No, por hoy no, Jorge. Dejamos por acá. Gracias, buena semana para ti. Igualmente a todos ustedes. Chau, chau. chau. Frecuencia abierta. La tecnología abierta a favor de la información.